...desde Cotrambi. José, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien, bien. Sí, venimos trabajando en unas gestiones ya hace bastante tiempo, eh, gestiones que han realizado las compañeras con María Castillo, una reunión ya en cuarentena en, aquello, en aquel tiempo, digo, en aquellos años, hace como dos años atrás. Este, por suerte hoy está dando su fruto, logramos que que llegue el Zampi a la planta, que un para nosotros es dignificar el trabajo de los compañeros y las compañeras, porque este laburo lo veníamos haciendo a pulmón, digamos. Eh, el movimiento de fardo, que son más de 200 kilos cada uno, se hacía se a pulmón, hoy se está usando el Zampi y ya se está laburando, y a la espera de que nos llegue el camión también, un camión cero kilómetro, que, que viene desde la cartera de María Castillo, digamos. Ajá. Bueno, muchas novedades en ese sentido. Sí, sí, la verdad que muy contento, no solo yo, sino que todos los compañeros y compañeras, porque, como te dije, es dignificar el trabajo de los compañeros y, por otro lado, también es poder gestionar de una mejor manera los residuos a en Viedma, porque nosotros, como ustedes saben, lo hacemos con dos camionetas, que por ahí alguna se rompe y tenemos una sola, y ahora con un camión cero kilómetros creo que tiene bastante vida útil como para mejorar el sistema de recolección de las estaciones de reciclado y también de los, de los barrios que pretendemos eh, rescatar los materiales, con la promoción ambiental, los puerta a puerta y demás, el camión se va a utilizar para eso también. Uh -huh. eh, José, hay también algunas capacitaciones que se van planificando, que se van eh, iniciando aquí en la capital. Eh, sí, van a haber algunas capacitaciones, más que nada que tiene que ver con, con, van a ir compañeros nuestros a Buenos Aires, se van a ir a capacitar en mantenimiento de maquinaria para trabajar dentro con las maquinarias dentro de la planta para el mantenimiento de la cinta, las prensas, todo eso, y después, bueno, las capacitaciones de promoción ambiental que siempre que siempre estamos promoviendo, digamos. ¿En conjunto con la municipalidad? Eh, se está trabajando en conjunto con la municipalidad, hace un poquito se empezaron a juntar las promotoras y, y bueno, se va dentro de poco se va a lanzar un programa comunicacional seguro que tiene que ver con la recuperación de plásticos. Ajá, bien. Bueno, muchas novedades José, Lo, le agradecemos.